Bueno, por un lado, nosotros este, habíamos manifestado preferir el, la fecha del 27, nos parecía que hacer toda una movilización ahora dos veces en el mismo mes, este, bueno, tres, meses en, en, tres veces en, en menos de 90 días, contando las pasas, las generales y, y, y si teníamos una fecha electoral diferente para, para el municipio, era un poco engorroso inclusive. El, Nosotros que conocemos y tenemos como una gimnasia con esto, la movilización de fiscales, la capacitación de fiscales,、uh -huh. este, todo, y todo lo que conlleva una elección, ¿no? Este, resultaba quizá、eh, innecesario teniendo la posibilidad de, de unificar fechas. Pero bueno, tomada ya la, la determinación por parte. Del intendente, lo que te puedo decir es que nosotros veníamos preparándonos para, para esta elección hace muchos años, así que, bueno, por、uh -huh. supuesto, de ninguna manera nos t o m a m o por sorpresa, simplemente empiezan a correr desde el viernes las, este, el cronograma electoral, tanto、eh, a nivel municipal como a nivel de los partidos políticos. Ajá, perfecto. Evelyn, te, te, te robo un, un segundito nomás para hablar de este tema, porque después no, no se va a hablar más, ¿no? El tema de、eh, la forma arbitraria como el intendente, todos los intendentes de Viedma, basándose en la Carta Orgánica, definen la fecha de las elecciones. Yo nunca me olvido de la última convención constituyente,、eh, con motivo de la reforma de la Carta Orgánica de Viedma, donde se propuso, obviamente, una, fue una propuesta minoritaria, De que hubiera una fecha, claro, no se puede fijar una fecha fija, fija. porque、bueno. puede no coincidir con el día domingo, pero yo me acuerdo que se, se propuso. n o creo por ejemplo, en el de San Carlos de b a r i l e c h e s el primer domingo de septiembre. Bueno, ahí está.、Y、me acuerdo que acá en v i e r n e se s propuso aquella, no, no me quiero equivocar si fue el segundo o el tercer, tercer domingo de septiembre.、Sí. Con lo cual, todos los v i e r n e s e s sabemos c u a n d o es la elección. Lo cual define dos cosas, ¿no? Si la vamos a hacer con la general o no. Eh, ¿No te parece que habría que modificar esta, esta norma y que no sea tan del arbitrio de una persona que la acomoda de acuerdo a su gusto? Porque podía perfectamente decir, le hacemos el 27, ¿no? No, claro, podía, podía haber elegido、eh, cualquier fecha.、Eh, recordamos que la última elección que hubo, digamos, en, en, en, en el año 2015, Fuimos a elecciones en el mes de mayo, imagínate, ahora、claro. estamos yendo a elecciones en el mes de octubre. Porque o sea, le convenía sí, al intendente, ¿viste? Entonces, ahí está el tema. ¿Por qué un tipo tiene、eh... que definir la fecha de cuándo le conviene, no? No, pero además de, de pero además de por el tema de, de la decisión, también es cierto de que uno, por ejemplo, si vive en, en provincia de Buenos Aires, Eh, inicia el año 2019 sabiendo ya a ciencia cierta cuál es el día que va a tener que ir a votar. Claro. Porque los cronogramas, y bueno, y esto por supuesto que, e s t o y absolutamente de acuerdo con vos, de hecho fue,、eh, a nivel nacional, es una ley impulsada en el gobierno de Cristina que, que, este, que estableció el sistema de paso en agosto y generales en octubre, antes tampoco existía、uh -huh. esto. Eh, y sí, me parece, es, es, es como vos decís, pero por muchos motivos, no solamente porque quien tome la decisión sea una persona, sean varias,、eh, sino que más que nada por una cuestión de,、eh, de orden,、eh, inclusive para, para quienes deben hacerse cargo de manera institucional de todo lo que tiene que ver con. Con, con las llamadas elecciones, tanto a nivel provincial como municipal, debería ser así. Imagínate, este, o, o recordemos que este año nos pasó que un sábado 6 de enero, el gobernador por Twitter mandó a la, la fecha en la cual íbamos a votar todos los rionegrinos、mm. y rionegrinas.、Sí. Es decir,、eh, la verdad que resulta como si fuera una cuestión menor o algo, este, Pueda prestar a chicanas y en realidad es una cuestión realmente muy importante la fecha electoral. Así sí, es. y estoy de acuerdo que deberíamos saber cuando iniciamos el proceso del año en el cual vamos a elegir a nuestros futuros gobernantes, ya deberíamos saberlo de antemano, como ocurre、uh -huh. en otras localidades y como ocurre de hecho a nivel nacional. Hay que p e n s a r l o esto por también, adelante con tiempo. ¿Sabes por qué? Porque, porque bien mienda se puede modificar esto. No, sí, sí, hay que modificar la carta orgánica.、Uh -huh. eh, también es cierto que a veces, iniciado el proceso electoral, intentan modificarlo también por decreto, como, pasan, como intentaron hacerlo a nivel nacional, que también,、uh -huh. este, bueno, los garantes de la República parece que a veces se olvidan y tratan de hacer cuestiones que, que están、uh -huh. por encima de la ley. Está. Bien,、eh, Evelyn, ¿cómo.? ¿Cómo ves la elección? Decís que estás preparada, vos estás preparada porque hace tiempo que lo habías anunciado. Sí.、Eh, bueno, contanos cómo, cómo va eso, cómo va esa campaña, cómo te estás preparando para, para lo que va a ser esta interna, ¿no? Dentro del, del, del frente de todos. Y preguntarte de entrada, ¿no? ¿Vos crees que va a haber interna o va a haber acuerdo? Nosotros esperamos que no haya internas que, que podamos llegar a, a, a un acuerdo porque eso significaría、eh, cumplir con varias cuestiones que, que me parecen las más responsables y las más inteligentes, inclusive desde el punto de vista hasta electoral.、Eh, nosotros tenemos.、Eh, Experiencia que en los lugares en los cuales el frente de todos va unido, tenemos mejores performances electorales que donde terminamos llevando más de una lista o donde tenemos、eh, internas previas.、Eh, por otra parte, te, te cuento que nosotros el día después de la elección provincial salimos a recorrer las casas de los compañeros, aquellos que nos habían acompañado. Eh, fiscalizando o que nos habían acompañado en la campaña, y había una cuestión que se repetía en todas y cada una de esas charlas, y era la cuestión de la unidad. Nos pedían que nos unamos, que vayamos juntos, este, que, no, que no comencemos con procesos de internas que no nos hacían bien ni al partido, o,、eh, ni al PJ, ni al resto de los partidos. Este, integrante del frente. Y por último, me parece una cuestión que es tan clara y, y, y tan este, a la vista de todos, y es que es un mandato que nos proviene de nuestros dirigentes a nivel nacional. Cuando Cristina y Alberto toman la decisión de ir unidos en una fórmula, me parece que eso debería también ser un ejemplo para. De ahí para abajo para el resto de todos nosotros, ¿no?、Eh, por, por todas esas cuestiones y, y muchas más, creo que lo mejor que podemos este, hacer, lo, lo, lo más responsable y lo más inteligente es ir en unidad. Pero bueno, también es cierto que los partidos políticos tienen una vida Eh, democrática, eh, y hay, hay plazos y cuestiones que cumplir y hoy, por ejemplo, inicia el plazo de, e l e c c i o n e s internas en el PJ y eso, t a m p o c o lo podemos dejar de lado porque es una obligación que nos proviene desde, desde nuestra carta orgánica.、Uh -huh. y logramos antes de la fecha del 12 de agosto, que es la fecha de presentación de candidatos, llegar a una unidad, creo que sería lo mejor para, para todos, ¿no?、Uh -huh. Y presentar una, una propuesta electoral realmente fuerte y potente. Bien, perfecto.、Eh, a ver, Evelyn, hace pocas semanas, Pedro Pesati, de Juntos Somos Río Negro,、eh, dijo y confirmó que va a ser candidato a intendente aquí en Viedma. Bueno, Pesati no es cualquiera en Viedma, es un dirigente con peso político importante, con el apoyo inclusive en este caso del gobierno provincial, pero l o interesante del tema, y lo que un poco me imagino moviliza toda la cuestión d e sobre todo del Frente para la Victoria, o, o, Frente de todos, es que,、eh, Pesati se reconoce como k i r c h n e r i s t a sí, directamente, o sea, más que peronista k i r c h n e r i s t a Eh, que es lo que mayoritariamente se reconoce también en el frente de todos, ¿no? La pregunta es, ¿tendrá incidencia esto en el voto d el frente de todos acá en, la, en, en, en Viedma?、Eh, te lo digo más concretamente, ¿no? ¿Le sacará votos a la propuesta del frente de todos aquí en Viedma、eh, un candidato como Pesati? La verdad, que、eh, querer este de alguna manera confundir al electorado con cuestiones que no son reales,、eh, no creo que, que que nadie pueda no ver、eh, la, en la, que en la realidad de las cosas el partido político por el cual se va a presentar Pedro Pesati es muchísimo más cercano a Cambiemos que este, a, a, al frente de todos.、Eh, por caso,、eh, hubo alianzas、eh, para, para que. El, el, Frente Cambiemos, el Frente Electoral del Presidente Mauricio Macri pudiera obtener una banca en diputados en el año 2017 y ahora hay una devolución de favores respecto de la bajada del candidato de Cambiemos a, hacia, hacia... En favor, digamos, del candidato de Juntos Somos Río Negro,、uh -huh. el actual gobernador Beretín Lex. Me parece que uno puede salir y, y propugnar ser este, una cosa o la otra, pero que en realidad、eh, esto se demuestra con acciones. Cuando nosotros estamos desde el año 2015 trabajando,、eh, por un lado、eh, haciendo gestiones y por el otro con cuestiones de representación de la población. Eh, eh, Trabajando en contra de los embates del gobierno nacional y del otro lado no hay más que silencio. Eh, también eh, en ese sentido uno puede este, auto, autoproclamarse peronista, puede autoproclamarse k i r c h n e r i s t a Eso yo no, no te voy a. No, uno no puede obligar a nadie a no decir determinada cosa. Ahora. Eso no se ve reflejado en los techos y me parece que eso es lo que, lo que ve la población. Cuando,、eh, si, uno, si uno se autoproclama k i r c h n e r i s t a lo primero que hace es salir a defender los derechos obtenidos durante、eh, los gobiernos de, de n é s t o r y Cristina.、Eh, y eso claramente no lo ha hecho, no solamente Pedro Pesate, sino nadie en su gobierno ni en su espacio político.、Eh, cuando, cuando uno trabaja este, todos los días para. Para, para que este gobierno actual, el de Mauricio Macri, no vuelva a ser este, una, un, un, una pesadilla por cuatro años más para toda la población de v i e t m a para toda la población de la Argentina, este, y, y trabajamos fuertemente para que, para que el, el, el binomio de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de k i r c h n e r puedan empezar a ordenar nuevamente la vida de los argentinos. Y, puedan, y podamos comenzar a tener una esperanza, a futuro, y por el otro lado no encontramos más que tibieza, falta de, de, de, de presentación y, y, y todas las cuestiones este, materiales que los hacen más cercanos a Cambiemos que, que al frente de todo. s Bueno, me parece que uno puede proclamarse <ríe> ser lo que quiera, pero que eso tiene que estar sustentado. en las acciones, en los hechos, en la palabra、eh, y bueno, eso claramente、eh, los representantes de, de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner en Río Negro es el frente de todos y el frente de todos está representado por mí, por, este, por los otros precandidatos a, a intendente como el legislador Mario Sabatella,、eh, por, por toda la, la cantidad de partidos políticos y agrupaciones que conforman nuestro frente y que hemos venido trabajando No de ahora, sino desde el año 2015, en contra de todas y cada una de las políticas de Mauricio Macri, que fueron en detrimento de la población en general y de la Patagonia muy en particular.